La verdad que Río, la cita contra Brasil, es uno de los mejores partidos que jugué en mi carrera. Además de ser、eh, uno de los mejores partidos de mi carrera en, en los números con la selección argentina, creo que fue el mejor.、Eh, sinceramente, la sensación de estar en un estadio repleto de gente de Brasil, gente de, de Argentina, en un marco como son las Olimpiadas. Más en Río,、eh, fue un partido soñado, ¿no? Fue de esos partidos que uno、eh, sueña jugar. Y bueno, se dio un partido increíble.、Eh, la verdad que sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, porque las posibilidades de clasificar se nos achicaban mucho,、eh, casi imposibles i perdíamos. Y bueno, se dio un partido disputado.、Eh, fue uno de los partidos que más cansado terminé en mi carrera. Realmente terminé、eh, muy cansado, muy agotado. Por una cuestión de que jugué, creo que 47 minutos, y sobre todo el estrés mental y físico, n o porque fue un partido bajo mucho estrés. Y bueno, ¿qué vamos a decir del final, no? De, de, de, del empate del partido, con un triple、eh, increíble, entrando de una manera、eh, casi de película? Y, y bueno, después también en, en, en, en el suplementario meter un triple decisivo también para, para cerrar el partido o para sacar una pequeña diferencia en un partido que las pequeñas diferencias marcaban, marcaban muchísimo en el partido. Así que, que, bueno, la verdad que, como dije anteriormente, fue uno de los mejores partidos de, de mi carrera、eh, y obviamente bajo el marco en que estaba. Yo creo que fue el partido soñado que cualquier jugador, cualquier persona quisiera jugar o quisiera estar presente. Así que tengo unos recuerdos preciosos de eso. Y además fue、eh, un broche de oro con la Generación Dorada, con la Selección Argentina, porque después no, no volví a jugar más. Jugué los lo otros dos partidos que quedaban, pero después ya me retiré de la Selección Argentina. Así que me, me llena de orgullo haberlo hecho. Eh, en esa época, como para irme de la selección argentina con las mejores sensaciones posibles, que fue jugar una, unas Olimpiadas más y además haber sido parte de uno de los partidos más históricos que, que se puede recordar entre Argentina y Brasil. Así que muy orgulloso de poder ser presente, de estar presente en esa, en esa historia, ¿no?